En una plática anterior, amables oyentes, nos hemos referido a cinco importantes dogmas del Islam. Pero como son seis, vamos a comenzar refiriéndonos al sexto dogma, que es la creencia en los decretos divinos, o podríamos llamarlo de otra manera, la creencia en la predestinación dispuesta a por orden de Alá, aún la creencia o la incredulidad de los seres humanos. Dice así el Corán que el hombre no muere sino por la voluntad de Dios. El término de sus días está escrito. Solo nos sucederá aquello que el Eterno ha decidido que nos suceda. Después se agrega, vosotros no los matasteis, sino fue Dios quien los mató. Ni tirasteis el tiro cuando lo hicisteis, sino que Dios lo disparó. Estas creencias del Islam son muy importantes para comprender la realidad que a veces se vive en el mundo contemporáneo, en el Oriente Medio, Y en otras partes de nuestro planeta así pues recordamos los seis dogmas mahometanos esenciales dijimos el primero es la creencia en alá el dios único el segundo es la creencia en los ángeles que incluye también la creencia en satanás y los demonios el tercero es la creencia en el corán como libro sagrado revelado directamente por Dios a Mahoma. El cuarto es la creencia en los profetas de Alá. El quinto es la creencia en el juicio final, el paraíso y el infierno. Y el sexto dogma es la creencia en la predestinación, es decir, en los decretos divinos de Alá. Ahora vamos a referirnos a los deberes esenciales prescriptos por el Islam. Se llaman también las cinco columnas del islamismo. Primero, la repetición del credo. Cada musulmán está obligado a repetir diariamente la confesión de fe, o Santo y Seña Kalima en el árabe original. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es el profeta de Alá. Esta fórmula no se lee así en el Corán, pero sus dos partes se dan frecuentemente en el Corán. Entonces la simple repetición de este credo se acepta como prueba de conversión al islamismo. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es el profeta de Alá. La segunda columna está constituida por las plegarias. El Corán frecuentemente ordena el deber de orar. El llamado a la oración puede oírse desde el minarete de cada mezquita cinco veces al día. Y el Corán exige plegarias en tres momentos del día, al amanecer, al mediodía y a la noche. Y siempre hay que orar en dirección a la sagrada mezquita de la Meca, en cualquier lugar donde te halles. Oh, creyentes, no oréis cuando estéis embriagados. Esperad a poder comprender vuestras plegarias. No oréis tampoco cuando estéis sucios antes de estar lavados. Esto forma parte de las instrucciones litúrgicas del Islam. La tercera columna son las limosnas. Este es un deber explícitamente impuesto a los fieles musulmanes. La conversión al islamismo supone claramente el cumplimiento de este requisito, el de las limosnas. Leemos acordaos de que debéis la quinta parte del botín a Dios, al profeta, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viandantes. La cuarta columna es el ayuno durante los días del mes de Ramadán. o ¡Oh, crecientes Dice la literatura sagrada. Está escrito que seréis sometidos al ayuno. El mes de Ramadán es el tiempo destinado a la abstinencia. La comida y la bebida son os son permitidas hasta el instante en que podáis distinguir a la naciente luz del día, un hilo blanco de un hilo negro. Cumplir enseguida el ayuno hasta la noche. Literatura sagrada del Islam. La quinta columna es la peregrinación a la Meca. ¡Aj! ¡Ah! Cada musulmán está obligado a ir una vez en su vida a la Meca, a pasear alrededor de la Sagrada Mezquita y a besar la piedra de la Kaaba siete veces. Pero en caso de imposibilidad puede mandar un sustituto a cumplir ese deber sagrado. La peregrinación debe emprenderse dentro de ciertos meses lunares y de acuerdo con otros detalles que están prescriptos en el texto sagrado. Leemos en el Corán, anuncia a los pueblos la peregrinación sagrada, que vengan ya a pie, ya cabalgando sobre camellos. Todos los hombres que puedan realizar la peregrinación deben venir a rendir homenaje a al eterno observen ustedes que importante es para el islam estas cinco columnas que repasamos primera columna repetición del credo no hay más Dios que Allah y Mahoma es el profeta de Allah segunda columna plegaria por lo menos tres momentos del día, amanecer mediodía y la noche Tercera columna, limosnas, limosnas a Dios, al profeta, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viandantes. Cuarta columna, ayuno, durante los días del mes del Ramadán. Quinta columna, la peregrinación a la Meca. Fundamentos del Islam que debemos tener en cuenta, amables oyentes, a medida que vamos exponiendo estos principios para comprenderlos, y compararlos así oportunamente con nuestra fe cristiana. Pero hoy finalizó mi tiempo, amables oyentes, y seguiremos otro día. Gracias.